Radio Show.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 Les s a l u d a su amigo Dark Neruda. Se estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de la emisora más antigua de heavy metal en el Caribe, Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Y simultáneamente estamos transmitiendo a través de avanzadametallica.net y h a n d r o c k c o m con bases en República Dominicana. Bienvenidos, bienvenidos todos y todas a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Muy contento de estar con ustedes y gracias a todos los que nos han sintonizado semana tras semana y que participan con nosotros a través de nuestra, nuestro grupo de WhatsApp, a través de. Eh, nuestro chat en vivo que tenemos a través de Heavy Metal Mansion y a los que se pasan escribiéndome a través de、eh, Messenger de mi Facebook. Pues un saludo muy grande a todos y muchas gracias por siempre estar en sintonía. Hoy tenemos un programazo como todas las semanas, como todos los domingos a las 7 de la noche. Tenemos una cita aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show, 120 minutos de puro metal pesado, del pesado de verdad. Y hoy tenemos un programazo especial, fuerte, fuerte, fuerte y bueno, bueno, bueno.、Eh, recuerden que además de la transmisión en vivo que hacemos los domingos a las 7. Tenemos un grupo de emisoras hermanas que se dan a la tarea de predicar la palabra del metal pesado a través de Latinoamérica y Europa. Y、eh, pues nada,、eh, esas emisoras van a estar retransmitiendo este programa、eh, durante toda la semana, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes direcciones. Y entre esas emisoras, pues tenemos a、eh, César Radio Rock desde Bolivia. Tenemos al Tunnel.co desde Colombia. A Salto Mataradio Rock.com desde España. A Metal Corrosivo desde México. A Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina. A a u s s i r o c k c o m a u desde Australia. Cesar Radio Rock.com desde su emisora The Classic en Bolivia. También a Radio Enigma desde Chile. A Rock Total Radio desde Perú. FM Ser Metal desde Neokem en Argentina. Y espectro FM 98.9 en Corrientes Argentina. Y desde esta noche, desde hoy domingo, tenemos una nueva aliada, una nueva emisora aliada que se va a dar a la tarea de retransmitir este programa, pero bastante lejos. Estamos hablando de la emisora Radio Diabolus. Radio Diabolus es una emisora que va a estar retransmitiendo nuestro programa en Berlín, Alemania. Así que Heavy Metal Bunker le añade un nuevo eslabón a nuestra cadena y le ponemos un eslabón alemán. Y así que nuestros amigos y hermanos alemanes y alemanas. Van a tener la oportunidad de poder escuchar el Heavy Metal Bunker Radio Show desde el otro lado del mundo. Así que allí se estarán dando la cervecita alemana y escuchando todos los domingos a las 2 de la tarde en Berlín, Alemania, a través de Radiodiabolus.nl. Así que. Tenemos un nuevo aliado y hoy estamos de fiesta dándole la bienvenida a nuestros hermanos de Alemania que van a estar siendo parte de la familia de Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que enhorabuena, enhorabuena. Así que seguimos expandiendo nuestros eslabones, nuestra cadena y ya casi, casi le estamos dando la vuelta al mundo. Estamos en todo Latinoamérica. España, Australia y ahora en Berlín, Alemania. Ok, así que muchos saludos a toda esta gente alemana que no m e seguramente no van a entender mi idioma español, pero el metal pesado que yo pongo aquí cantan en el idioma universal que es el idioma del hard rock y del heavy metal. Así que Bienvenido, s bienvenido. s Así es que estamos hoy de fiesta y hoy vamos a tener un programazo como todas las semanas. Vamos a tener cositas nuevas que acabaron de salir esta semana. Vámonos con muchos clásicos y vámonos con una buena dosis de fueteo, de esos que me gustan a mí poner mucha agresividad y mucha violencia. Así que ya comenzamos, comenzamos con Casina. Con los papás de los pollitos, con una de las bandas más importantes del heavy metal británico en la historia del metal pesado. Comenzamos con Judas Priest. Judas Priest, de su icónico álbum Screaming for Vengeance de 1980, estábamos escuchando precisamente el tema Screaming for Vengeance. en un temazo de cuatro pares y venimos pompeado venimos pompeado de warlando de disfrutarnos un conciertazo de cuatro pares que estuvimos disfrutando en orlando florida、eh, en el tercer show de la gira del 50 aniversario de judas p r i e s t simple y sencillamente puedo decir que fue un concierto a todo vapor Y la música súper, súper, súper p o n c h a d a Los músicos extraordinarios. El sonido buenísimo. Pero sobre todo la voz de Rob h a l f o r d simple y sencillamente impecable. Así que、eh, probablemente voy a estar preparando un programa para el Dark Neruda Podcast. Haciendo una buena reseña con una buena dosis de música de Judas Priest, así que manténgase pendiente a las promociones que ya les dejaré saber, ok. Así que comenzamos con Judas Priest Screaming for Vengeance de 1980, pero vámonos, vámonos con más música y nos vamos con una banda de power metal de Francia. Esto es una petición que me hicieron, una petición especial. Esto es una banda que soné. En uno p r g r a a m uno de los programas especiales de Power Menos Rebuscado que estuve haciendo en Easy Loud. Y esta fue como que una de esas bandas que como que llamó más la atención de todas las que traje. Es una banda de Francia. En el 2002 lanzan un álbum que se llama e u g i n o d i m o n Y el tema se llama Believer, la banda Mannequin. ¡Música! Radio Online del Rock se llama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 Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show como todos los domingos a las 7 de la noche a través de Heavy Metal Mansion Metal PR. Les saludas, Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. Y hoy estamos en un programazo como todos los domingos. Y quiero recordarle que si usted nos quiere sintonizar, lo puede hacer a través de la página directa de. Heavy Metal Mansion, metalpr.com, o si usted tiene la aplicación de TuneIn, pues nos puede buscar por MetalPR en TuneIn y ahí podrá sintonizarnos. También, si nos va a sintonizar los domingos a las 7 de la noche, lo puede hacer a través de avanzadametallica.net o de h a n d r o c k c o m Así que cualquiera de esas emisoras, usted podrá sintonizarnos. Los domingos a las 7 de la noche. También hay un grupo de emisoras que va a estar retransmitiendo todo nuestro programa durante la semana, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes plataformas. Y si usted quiere saber qué emisora, qué día y desde dónde va a estar eh, eh, sintonizándonos o retransmitiéndonos, Entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com y ahí busca el área de radio y podrá ver todas las emisoras con sus respectivas direcciones, y fecha y hora en que serán r e t r a n s m i t i d a Ok, así que entre, entre a nuestra página de Heavy Metal Bunker y、eh, disfrute, vea todo lo que hay ahí y envíenos sus sugerencias a nuestro correo de la página. Ok. Muy bien, muy bien. Ya como les dije ahorita,、eh, tenemos un nuevo aliado, una nueva emisora que se está uniendo a nosotros en la noche de hoy y que va a estar retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show en Berlín, Alemania. Esta es la emisora Radiodiabolus.nl que todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Berlín. Nos estará retransmitiendo、eh, toda la semana. Así que, bienvenidos a toda esa gente de Alemania. w e l c o m e t o He Heavy Metal Bunker Radio Show. t o all t h o s e p e o p l e f r o m g e r m a n y i n o u r f i r s t programa, s a partner w i t Heavy h Metal Bunker Entertainment. Every Sunday, 2 p.m., from b e r l i n Heavy Metal Bunker Radio Show. With、uh, r a d i o d i a b o l u s n l Así que ya comenzamos la noche de hoy con nada más y nada menos que con Judas p r i e s t abriendo las cortinas de la noche. Estábamos escuchando Screaming for Vengeance, que fue lanzado en el 1980 eh, para eh, eh, saciar un poquito de. Lo que nos queda todavía del de show del pasado sábado o del sábado anterior,、eh, que estuvimos viendo a Judas Priest allá en Orlando, Florida. Muy bien, lo próximo que estábamos escuchando en nuestra primera intervención, pues era Mannequins. Mannequins, una banda de Francia de power metal, banda que sonó por primera vez en Easy Loud. En un programa sobre power metal rebuscado, que fue como lo llamé, y no era otra cosa que bandas de power metal que estaban haciendo extraordinaria música, pero, pero que por alguna razón nunca trascendieron, nunca lograron hacer nombre y tener buena imagen, ¿verdad? Y que fueran reconocidos en la industria, pero que eran bandas que estaban haciendo una música espectacular. Entonces, Mannegans, de alguna manera, como fue como una de las bandas que más llamó la atención. Y Manigans, banda de Francia, que en el 2002 lanzó un álbum de nombre Ajun Dimon.、Eh, este tema era de ese álbum y el tema se llama Believer. Así que ahí teníamos a Manigans. Lo próximo que estábamos escuchando era la banda de Suecia, Air Raid. Air Raid en el 2017 l a n z a n un álbum de nombre Across the Line. De ese álbum estábamos escuchando un tema de nombre Hold the Flame. Una extraordinaria banda de heavy metal tradicional y que es parte de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal, bandas de heavy metal tradicional de la nueva generación. Pues Air Raid es una de esas bandas que suenan extraordinario. Así que eso era lo que teníamos en esta introducción. Así que vámonos. Vámonos con más música y vámonos con algo clásico, clásico, clásico. Y si usted es un conocedor de música, usted va a saber quién es esta banda. Vámonos con esta gente. Este tema es de 1985. The o c e a n ハウロック。com ハウロック Radio。Es para ti。Radio Diabolos, the station with the best selection of rock and metal music.Desde Bolivia para el mundo ar,。Cesar Radio r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 Hoy, en celebración de nuestro,、eh, más reciente, nuestra más reciente sociedad, con la gente de Radiodiabolus.nl de Berlín, Alemania, quien va a estar retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Berlín. Así que un nuevo eslabón a la cadena, una nueva、eh, sociedad. Eh, estamos dándole la vuelta al planeta. Así que Heavy Metal Bunker Radio Show para el mundo entero. Bien. Eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era nada más y nada menos que la banda norteamericana Agent Steel. Agent Steel, en、eh, 1985, lanzan、eh, su álbum. Skeptic Apocalypse. Que dicho sea de paso, este sería su álbum debut. Porque en realidad en el 84 habían lanzado dos demos. Pero este sería como que su álbum debut, su primer álbum de larga duración. De nombre Skeptic Apocalypse. Y de ese álbum debut estábamos escuchando el tema Agents Steel. Una banda clásica, clásica, clásica. Que empieza bien temprano en 1984. Así que ahí teníamos, y, y dicho sea de paso, Agent s t i e l acaba de lanzar en ahora en el 2021 un álbum que lleva como nombre No Other Guts Before Me. Así que, así Agent s t i e l pues sigue dando cascabinazos por ahí, sigue haciendo buena música. Bien, lo próximo que estábamos escuchando después de a g e n s t i e l Era nada más y nada menos que la banda noruega TNT. La banda TNT, que en 1984 l a n z a n lo que sería su segundo álbum de larga duración, de nombre Night of the New Thunder. De este álbum estábamos escuchando el tema Seven Seas. TNT, que es una banda extraordinaria, pero que hizo como un crossover a través del tiempo.、Eh, TNT comienza tocando heavy metal, bastante heavy metal, bastante clásico,、eh, con un poco de hard rock, ¿verdad? A veces subía y bajaba intensidad. Ya con el tiempo comenzaron entonces a hacer como que un, un crossover al glam. Y ya al final, pues básicamente estaban tocando más lo que es AOR, ¿no? Este. Haciendo buena música en todas las facetas, dicho sea de paso. Pero en realidad, pues fue un, un cambio bastante dramático. Entre, por ejemplo, cuando escuchas su primer álbum de nombre TNT, que fue en 1983. O cuando te e s c u c h a uno de los más recientes álbums, por ejemplo, en el 2010 lanzaron un álbum de nombre Engine. Y en el 2018, un nombre, que,、eh, un álbum de nombre、eh, 23, ¿verdad? Este, Pues realmente p、pues, u、eh, es una, es un cambio bastante dramático. Tanto en la faceta glam o、eh, AOR como en la de heavy metal as, hacen excelente música, ¿no? Pero, pues, este, aquellos que, que admiraban mucho a TNT por su música heavy metal, pues. este... Pues, Ya no había mucho más epimero, aunque supongo, y digo supongo porque nunca he tenido la oportunidad de poder verlos en vivo, supongo que en vivo p、pues, u ellos s e tocarán, ¿verdad? Como que un repertorio de toda su trayectoria y ahí incluirán todos sus temas de sus diferentes etapas. Pero eso era TNT de su álbum Night of the New Thunder de 1984 y el tema era Seven Seas. Y bueno, ya, ya que estamos hoy este, celebrando ¿verdad? nuestra sociedad con、eh, la emisora Radio Diabolus de Alemania, pues vámonos con unos alemanes que acaban de sacar un álbum tan reciente como el pasado viernes, así que está acabando de salir del horno, tan, tan reciente como el pasado viernes, pues la banda alemana Rage. Acaba de lanzar su más reciente álbum de nombre Re Resurrection Day. Un muy, muy buen álbum. Tuve la oportunidad de escucharlo varias veces. Me parece un muy, muy buen álbum. Con mucha actitud, mucha fuerza, buenos arreglos, buenos temas. Es un álbum que tiene 12 temas. este Y me gustaba, la gran mayoría de los temas me gustó mucho. Así que es un buen álbum. Rage es una banda que comienza bien temprano en eh, 1983. Eh, toman forma, ¿verdad? Ellos primero se llamaban Avengers y ya en el 86 cambian a Rage. Y en el 1986 graban su primer álbum de larga duración y los tenemos haciendo varios proyectos en toda su carrera. Pero tan reciente como el pasado 17 de septiembre lanzaron Resurrection Day. Así que los quiero dejar con los alemanes Rage y de su más reciente álbum, Resurrection Day. Aplicaciones t u n e i n o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. Por aquí, por aquí, por aquí es que es. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando era lo más reciente de la banda alemana Rage. Eh, que acaba de lanzar su más reciente álbum, Resurrection Day. Vuelvo y digo: un álbum que tuve la oportunidad de poder escucharlo, me gustó bastante.、Eh, no voy a decir que es el álbum del año ni nada de eso, ¿no? pero, pero me gustó mucho、eh, para una banda que lleva tantos años en la industria, una banda que, que nunca se ha quitado. Que ha hecho muchos proyectos desde el proyecto de Lingua Mortis, que me parece que era un proyecto espectacular.、Eh, han estado paseándose entre el heavy metal, el t r a s h y el speed. Por ahí siempre han estado paseándose. Pues este álbum está muy, muy bueno, muy bien recomendado para aquellos que le quieran dar oído. Ok, muy bien. Lo próximo que estábamos escuchando p、pues、u eran s e sus compatriotas también alemanes, pero los papás de los pollitos del p o w e r Metal. Estábamos escuchando Halloween. Halloween de su más reciente álbum, Halloween. Estábamos escuchando el tema Mass Pollution. Un discazo de cuatro pares que hasta este momento, hasta este momento que yo estoy detrás de los micrófonos hablando con ustedes. Creo que este es el que hasta ahora lleva la batuta del de álbum del año, ¿ok? Olvídese n de Iron Maiden, para nada. O sea, me van a perdonar los Maiden fans, pero el disco de Iron Maiden、eh, no se le para al lado a, ni a la carátula. Así que nada que ver. Yo, hasta este momento,、eh, Halloween me parece que lleva la antorcha del, del disco del año. Eh, no sabemos, q u i z á alguien, alguna banda nos sorprenda desde aquí a diciembre 31, cosa que no creo, pero pudiese pasar.、Eh, así que、eh, estábamos escuchando el tema Mass Pollution de ese、eh, junte brutal que hizo Halloween en ese álbum, ¿ok?、Eh, pero ya que estamos、eh, celebrando nuestra sociedad alemana. Vámonos con otros alemanes que también、eh, lanzaron un álbum no hace mucho tiempo, ahora como quizás un mes atrás.、Eh, lanzaron un extraordinario álbum y estamos hablando de la banda Power Wolf,、eh, que acaban de lanzar un muy, muy buen álbum. Pero no vamos a sonar algo de ese álbum, quiero sonar algo de,、eh, de un álbum que ellos lanzaron que se llama Metallum Nostrum, fue un álbum que lanzaron en el 2019. Y esto fue un álbum de covers que Power Wolf hizo. Y este disco que ellos grabaron fue lo que me demostró que Power Wolf tiene una calidad impresionante、eh, en su música, en su interpretación. Porque todos y cada uno de los covers que ellos hicieron en ese álbum le quedaron simple y sencillamente magistral. Así que quise compartir con ustedes un tema de Judas Priest que ellos hacen en este Metallum Nostrums Uncover Album. Y aquí tenemos a los alemanes Powerwolf. Y este tema se llama Touch of Evil.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 Les saludo a su amigo Dark Nerudas y le quiero enviar saludo a toda esa gente que está allá en nuestro grupo de WhatsApp, el, el Metal Head Community. Allí están todos los Metal Head、eh, comentando y participando. Un saludito a Arturo, a mi amigo y mi hermanito Papa Dios Arturo, allá en Juncos,、eh, que me debe unos conejos en f r i c a s é pero ya cuando vaya para Puerto Rico voy para allá arriba. Eh, y que estuvimos disfrutando un montón en Orlando. y Un, un saludo bien grande a toda esa gente. No solamente a, la, a, lo, a los que viven en Orlando, que me encontré con ellos y pude disfrutar muchísimo, sino a los que viven en Puerto Rico, que viajaron hasta Orlando y que también tuve la oportunidad de poder compartir con ellos después de dos años.、Eh, así que. De verdad que la pasé súper, fue un placer grandísimo poder compartir con todos ellos. No los voy a mencionar por nombre porque son muchos y no quiero que se me quede nadie. Pero los que son saben quiénes son los que son. Este, así que allá estuvimos mi, mi gran amigo y mi hermano, el lechón atómico y yo. Y la pasamos de puta madre, de verdad que sí. Así que un saludo a toda esa gente que estuvo en Warlando. Así que hasta la próxima. Eh, próximo evento, pues nos volveremos a encontrar, o cuando vaya a Puerto Rico, pues ya inventaremos algo. Bien, eso que estábamos escuchando era Powerwolf, banda alemana que、eh, acaba de lanzar un álbum, pero que estábamos escuchando un tema cover de Judas Priest que está incluido en su álbum m e t a l u m Nostrum del 2019. El cover es de la canción t o u c h of Evil, que en mi opinión personal. Me parece que le queda simple y sencillamente magistral. Y todos los covers de ese álbum, créanme, todos、eh, les queda espectacular. Así que si no lo han escuchado, los invito a que escuchen el Metalum Nostrum de Power Wolf. Bien, lo próximo que estábamos escuchando era Hell's... ¡Ay, mi madre! Aquí se, me ha, aquí se me ha formado un un mejunge. entre alemanes y judas priest pues estábamos escuchando después de power wolf a la banda hellstar que también estaba interpretando un cover de judas priest que está incluido en su más reciente álbum clad in black que fue lanzado en el 2021 y el cover es del tema siner n así que Ahí teníamos dos temas, covers de Judas Priest, interpretado por dos extraordinarias bandas, tanto Powerwolf como Hellstar. Así que eso era lo que teníamos en esta intervención. Bien, vámonos, vámonos para la Madre Patria. Vámonos para la Madre Patria y vámonos con una banda que este año, también a principios de año, lanzó un nuevo álbum que me parece que es un álbum bueno, bueno, bueno. No es un álbum de lo, de lo que no he visto que se haya hablado mucho de él, sin embargo, a mí me parece que es un extraordinario álbum. Y estamos hablando de la banda Angelus Apátrida. Angelus Apátrida, en el 2021, empezando el año, lanzaron un álbum que lleva como nombre precisamente Angelus Apátrida. Y es un álbum muy bueno, con mucha fuerza, mucha agresividad, mucha violencia en la música, me parece. Que es un muy buen álbum, uno de los mejores álbumes que yo he escuchado de Angelusa Patria. Así que vámonos con un tema de este álbum, Angelusa Patria del 2021. Esto se llama Indoctrinate. ¡No n d o i a t o i s y a t e In violent as more violent, You're trying on our p a t i e n c Always get t i n g s t right a a s I model of the n a m e That is what they have to say Don't listen! We d o c t r i n a t e Few fear to dominate i n d o c t r i n a t e One, two, f h r e think, contate p r e dominate So voices will be heard i n doctrineate Say to d o c t r i n a t e For、so、you what preach I'm a bloody lesson to teach! Here on your dot t o d a e walk in the hall of fame, fight o f the alien race! Through noises, we m a k e silence, by warn of b l a c k l o c k g l i n e r s We're so up t h e t we still hope they will die, you're motherfucking right, this is what I have to say! We i o n i n t survive! We don't m i a e i n t o x i c a t e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 ライブの世界に行くと、ライ n の世界に行くと、ライブの世界に行くと、ラ Santiago, と、ライブの世界に行くと、ライブの世界に行くと、ライブの世界に行くと、ラ7ブ u 世界に行くと、ライブの世界に a くと、ライブの世界に s くと、ライブの世界に行くと、ライブの世 a に行く e ライブの世界に行くと、ラ Y toda esa gente que nos ha sintonizado en la noche de hoy, un saludo bien grande a la gente que está metida en el chat de Discord en Heavy Metal Mansion. pero Un saludo bien grande. También un saludo bien grande a aquellos que nos están escuchando a través de a v a n z a d a m e t a l i c a n e t y que están en el chat. También un saludo bien grande a los que están en WhatsApp en la página de Avanzadametálica, que están por ahí también escuchando el programa. Y a la gente de Han Rock, pues también un saludo bien grande por allá.、Eh, eso que estábamos escuchando, pues era la banda española a n g e l u s Apátrida. a n g e l u s Apátrida, que en el 2021, empezando el año, lanzaron un extraordinario álbum que lleva por nombre precisamente a n g e l u s Apátrida. Y estábamos escuchando de este álbum el tema Indoctrinate. Un buen tema, el álbum completo está muy bueno. Si usted no lo ha escuchado y usted es un amante del trash metal violento y agresivo, usted tiene que escuchar este álbum. Bien, y lo próximo que estábamos escuchando, pues era lo más reciente de la banda Nervosa. Nervosa, que después de todo el caos que se formó,、eh, con todo el cambio de alineación, pues. Nervosa se volvió a alinear y montó un trabuco de cuatro pares. Y montaron este álbum de nombre Perpetual Caos. h Un álbum que también salió a principios de año. Que me parece que es un muy, muy buen álbum. Con mucha agresividad, mucha violencia. Es un álbum que se pasea entre el trash y el d e a t h Porque es que. Su nueva cantante, Diva Satánica, pues realmente la vena de ella es más del death metal que del trash. Así que, p、pues、u ese s ese e toque, esa influencia en este disco, pues es、eh, inevitable. Pero me parece que es un disco muy fuerte, muy bueno, con mucha actitud. Me parece que esas chicas se votaron con ese álbum. Y de El Perpetual Caos. Estábamos escuchando el tema Guide by Evil. Un muy buen tema que creo que es el tema que más me gusta de, de todo el álbum. Pero el álbum completo está muy bueno. ¿okay? Así que ahí teníamos las chicas de Nervosa. Bien, pues hemos estado poniendo cositas alemanas. Hemos estado poniendo cositas alemanas porque hoy tenemos un German Day aquí, ¿verdad? Hoy estamos celebrando、eh, nuestra sociedad con la emisora Radio. Diabolus NL de、eh, Alemania, de Berlín, Alemania, quienes、eh, en sociedad van a estar、eh, retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show allá en Berlín, Alemania, todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Alemania. Así que,、eh, ya que estábamos poniendo, pues vámonos, vámonos con unos muchachitos que les gusta la agresividad y la violencia, que son de allá mismo, de Alemania. Vámonos con la gente de Creator. m e t a La PR.com, l emisora número uno del Caribe. No existe ni huracán, ni terremoto, ni enfermedad que pueda con nosotros. Heavy Metal Mansion. La estación número uno. d o s d é c a d a s 24 horas.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 Esto era muerte, fuego, oscuridad y destrucción. Estábamos escuchando a nada más y nada menos que Creator de su álbum Pleasure to Kill de 1986. Estábamos escuchando precisamente el tema Pleasure to Kill. Un temazo de un extraordinario álbum de Creator, una de las bandas alemanas del trash metal del Teutonic Four. Una de las bandas que lleva la batuta de lo que es el mejor trash metal alemán. Así que ahí teníamos a Creator. Lo próximo que estábamos escuchando, pues también es parte de los Teutonic Four. Y esto era Tank a r d Tank a r d de su álbum debut de 1986 que llevaba por nombre Zombie Attack. Estábamos escuchando el tema Acid Dead. Un temazo de un muy, muy buen álbum. que、eh, Siempre me ha gustado y como álbum debut me parece que fue fenomenal. Así que ahí teníamos a t a n k a r d teníamos a Creator y a t a n k a r d que son parte del Teutonic Four, pero nos faltan unos muchachitos que son parte de ese junte. Así que vámonos, vámonos con la gente de Sodom. <música>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 Aquí s、sí、i había fuego, aquí s、sí、i había candela y fueteo del bueno. Estábamos escuchando a la gente de Sodom. Sodom, que en el 2020 lanzaron su álbum Genesis 19. Y de este álbum estábamos escuchando el tema Sodom a n Gomorra. Sodom a n Gomorra, que no solamente apareció en el EP que lanzaron ese mismo año antes del LP. Pero pues después salió el tema también en el álbum oficial. Así que era una cosa loca y que no sabemos, ¿verdad? Que Sodom tiró un IP, después tiró otro IP, después tiró un álbum, casi todo eso en el mismo año. Entonces, bueno,、eh, la cuestión es que este álbum está buenísimo.、Eh, Genesis 19 es un álbum que está muy, muy bueno. Muy bueno. Así que eso era lo más reciente de Sodom. Lo próximo era Destruction. La banda Destruction, que en el 2019 lanzaron lo que sería su más reciente álbum de larga duración, Born to Perish. Pues estábamos escuchando precisamente el tema Born to Perish,、eh, que me parece que también fue un muy, muy buen álbum. Aunque, pues, algunas críticas no fueron las mejores en mi apreciación personal. Me parece que、eh, ha sido mucho mejor álbum de lo que、eh, Destruction ha lanzado en los últimos años. Así que,、eh, pues hay que darle, e v e r a d Hay que darle esos puntitos. Me gustó mucho. Born to Parish me gustó mucho. Y creo que después de esto lo que salió fue un álbum en vivo sobre. Eh, en, en, eh, grabado en la gira de Born to Parish. Así que, eso era Destruction. Y con esto. Teníamos los cuatro jinetes del Teutonic Four, The Big Four de Alemania. Así que ahí era que teníamos esto, mi gente. Bueno, recuerden que yo siempre los invito toda la semana que entren a mi página Heavy Metal Bunker.com para que puedas、eh, ver todo lo que tenemos ahí pendiente.、Eh, no solamente los programas de radio, tanto en Heavy Metal Bunker Radio Show a través de. Eh, Heavy Metal Mansion Metal Pr.com que transmitimos todos los domingos a las 7 de la noche, pero también、eh, mi programa e a s y Loud que se transmite todos los jueves, ahora a las 8 de la noche, todos los jueves a las 8, antes era a las 9, pero lo adelantamos una hora, así que e a s y Loud va a estar transmitiéndose todos los jueves a las 8. 8 de la noche a través de AZ Rack por AZRackRadio.com. También tenemos información sobre nuestro canal de YouTube Heavy Metal Bunker Review,、eh, donde tenemos videos de reseñas de álbumes, conciertos y entrevistas. Y también tenemos el Dark Neruda Podcast, que es donde estamos、eh, publicando periódicamente eh, programas, eh, podcasts eh, a través de Spotify. Así que. e n t r a a nuestra página, navegue, pase e por allí, e n t é r e s e de todo lo que tenemos y de lo que vamos a estar trabajando en el futuro. k ¿okay? e heavymetalbunker.com Bueno, me dice, me dice mi productora Dorita que no me queda mucho tiempo para más ya. Me dice que mis 120 minutos ya casi se me han agotado. Esto pasó como que muy rápido, no sé, algo está pasando aquí. Pero no se preocupen, no se mea Milan en que la próxima semana regresamos con otro programa de Heavy Metal Bunker Radio Show. 120 minutos de puro metal pesado.、Eh, así que la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí en Heavy Metal Mansion, metalpr.com. La emisora más antigua de Heavy Metal Online en todo el Caribe y probablemente en América. Así que. Eh, la semana que viene volvemos con otro programazo recuerde mi gente cuídese mucho protéjase usted y proteja a su familia ok y como siempre les digo después que se acaba el fin de semana asegúrese de que usted trabaje poco y gane mucho de que coma bastante pero que beba más así que los deja su amigo dark nerudas hasta la próxima semana hasta la vista baby To our sanguinary set of worship, feed it home a n our black and m y t h i r l as we necrotize all those who oppose us. Don't summon the devil, don't call the priest. If y o u need the strength, the country.